Me parece que cometimos errores sencillos, fáciles, que le permitieron a ellos correr, sobre todo en el tercer cuarto, eh, donde ellos tomaron la ventaja del partido y a partir de ahí entrar al cierre con ventaja te permite manejar los tiempos del partido. Regate un equipo de experiencia que hoy se mostró efectivo en la línea de tres puntos, si no me equivoco 96 puntos y me parece que ahí está la clave del partido. Nosotros lo hicimos 88, me parece que es nuestro score promedio de visitantes. Creo que Regatas fue sólido y se pudo llevar la victoria. Bueno, eh, yo iba más al partido que, si bien Regatas lo manejó siempre, ¿no? Desde de, de lo numérico, pero en el último cuarto ustedes alcanzaron y pasaron por única vez en el partido. Digo, en ese momento por ahí se hacían un poco mejor las cosas, la, la historia hubiese sido. Creo que la misma inercia que nos llevó a ponernos un partido, eso sea, de ser intenso, de poder correr la cancha, nos llevó a cometer dos o tres errores claves que le devolvió a ellos los seis, ocho puntos que nos llevaba. Eh, pero sí, sin lugar a dudas, si hubiésemos acertado en las decisiones, mi cara sería otra. Está bien, bueno, eh, un equipo muy joven, evidentemente, este de horas también, que, que persigue sus objetivos. No vienen teniendo una buena racha de resultados, vienen con muchas derrotas, más allá del buen triunfo que se trajeron de Formosa. Me parece que todos los partidos son crecimiento. Eh, hoy, más allá de la derrota, me parece digno de muchísimos aspectos a mejorar. Vos dijiste, tú lo dijiste, somos un grupo joven con muchas cosas a pulir. Competimos igual, igual los 40 minutos, que no es un detalle menor. Y nada, me parece que yo no sé si el punto clave son los partidos de esto contra Regata, si la racha de cinco partidos consecutivos que perdimos, teniendo tres partidos, tres derrotas consecutivas en casa. Me parece que si hubiésemos sido más sólidos en la primera parte de la liga, estaríamos en otra posición en, el, en la tabla. Bueno, se si viene San Martín dentro de 48 horas. ¿Qué saben de, del equipo del otro equipo correntino. Me parece que más que trabajar en San Martín, eh, como vos lo dijiste antes, somos un equipo joven, hay muchos detalles a pulir y tenemos que trabajar en eso. Ambos equipos son duros, ambos equipos tienen buenos jugadores, tienen jerarquía y los nombres son los equipos son los mismos. Me parece que tenemos que reivindicarnos nuestra idiosincrasia para jugar y nada, pulir en un día los detalles que hoy no pudimos super aprovechar.